La colaboración y la voz, el acompañamiento, el sentimiento de Seila Pérez, que hoy está de nuevo en la siesta que nos fue. Buenas tardes, Seila. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Buenas tardes. Bien. Encayo en, en cumpliendo en, la, en esta cuarentena, no, este aislamiento, como todos estamos en la misma situación. <coughs> ¿Te sentís a, a gusto, Ceila, con las medidas que está propiciando el gobierno nacional y con lo que se hace en cada territorio? ¿Te sentís, este, digamos, este, satisfecha, contenida de alguna manera o pensás que es un sacrificio, que es algo que, bueno, que no nos queda más remedio? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu mirada? No, yo creo que sí, es la, la mejor medida que nosotros debemos tomar ¿no? este, como medidas preventivas individual y comunitarias, colectivas, ¿no? Para, para prevenir esta pandemia que está afectando a, a muchos países y nosotros, bueno, no estamos exentos de, de, de, de este virus, de esta enfermedad que ya se ha llevado varias muertes, cientos de muertes. Y, y bueno, por suerte, no, nosotros y nosotras aquí, este, desde Desde este aislamiento estamos tratando de, de poder contener también ¿no? a, a, a las familias más vulnerables a través de, de, de mensajes y, y, de, y de otros medios ¿no? que buscamos nosotros para poder eh, asesorarlos sobre todo. Seila, la verdad es que allá la realidad era súper contundente y durísima. Sí. Hemos hablado de Tartagal, de la zona, de las distintas comunidades, de de, de, esas, de esos asentamientos, pequeñas localidades, donde el Estado, eh, decíamos y hemos coincidido con vos, está ausente, es un reclamo a viva voz. Hay denuncias de todos los colores también hacia distintos sectores de la sociedad, profesionales de la salud, lo hemos señalado acá. Pero ahora se agrega esto de la pandemia, este, y, y no sabemos cuál es el alcance, porque por ahí vos estás bien a conciencia, pero en las, en, las, en las comunidades allá, Ceila, ¿cómo se vive esto? ¿O todavía no hay una plena conciencia de lo que está pasando alrededor del mundo y siguen eh, golpeando este, directamente y desde la primera hora del día los problemas de los que habíamos hablado, la desnutrición, la falta de un sistema sanitario y la, la inaccesibilidad a los derechos de cada una y de cada uno. ¿Qué es lo que está, lo que está sintiendo la persona que está de pie ahí en el territorio? Sí, eh, nosotros, por ejemplo, nuestro, nuestro equipo, eh, desde que se declaró el aislamiento, la cuarentena esta, no, no estamos saliendo, como ya eh, mencioné hace un momento, de que tratamos nosotros a través celular porque muchos de los referentes que están dentro de las comunidades, que viven dentro de las comunidades, se comunican con, con nosotros, con el equipo, nos mandan mensajes, cómo están, bueno, dentro de todo lo que está pasando, mira, el, el, lo que decretó el, lo que el gobierno, el presidente, mejor dicho, de, de las tarjetas alimentarias, esto vino como que a sostener ¿no? un poco esta, esta problemática, más allá de que um, ayer se supo de la, la muerte de, de un niño de un año y medio en la comunidad La Curvita de Santa Victoria, el departamento Rivadavia, ¿no? eh, <coughs> que ahí este, está una compañera del equipo, que ella es de Santa Victoria, justo antes del, del, de esta cuarentena, ella pudo viajar y bueno, se quedó en Santa Victoria. Ella es eh, hija de un gran referente de una organización que se llama LACA JOMNAC, eh, que está dentro en la comunidad, eh, en Cañaderal, y que queda muy cerca. Bueno, él está trabajando muchísimo, investigando eh, lo que, qué es lo que pasó con este caso ¿no? de, de este niño de, de un año y medio que, que falleció por eh, causas de, de la desnutrición. Que, Dice, me contaba ella que no hay mucha información, solo lo que salió en el diario, el sistema de salud no, no salió a, a dar ningún tipo de explicaciones, el hospital de Santa Victoria, ¿no? eso es lo que me contó hoy esta compañera. Y en cuanto eh, acá en las comunidades, cómo lo tomaron, obviamente que esto es un, como, esto es un, un problema, un evento digamos así, que ha afectado, es una pandemia que ha afectado eh, la, en las partes más, en las urbes, digamos, ¿no? en, en las ciudades donde hay este, aglomeración de, de, de, de personas, en las comunidades como están un poco dispersas, no, no tomaron. Es más, los primeros días eh, ellos venían al centro cuando en la municipalidad ya se había restringido la, el, la atención al público Y me, me mandaba mensajes, me decían, señora ¿qué pasa? Que la municipal, que es feriado, que la municipalidad está cerrada porque por algún tipo de, de ayuda, alguna receta o a retirar algún módulo alimentario del área social, estaban como un poco, eh, yo no sabía cómo decirle, bueno, les explicaba de que eh, estamos en una situación crítica sanitaria de un virus que, afecta, que está afectando a, bueno, a muchos países. Ah, sí, algo escuché porque muchos no tienen radio, o sea, todos no tienen televisión. Hay comunidades, por ejemplo, de que no están, viven ellos su, eh, en su contexto ahí cultural y comparto, no tienen televisión, no tienen radio, ¿no? Y bueno... Lo que se, se hizo, bueno, los que tienen medios como usted, los celulares, acá lo que se hizo en Tartagal, por ejemplo, se, se creó este, mensajes en idioma, como para poder llegar a, así, ¿no? A, a, a las comunidades, en su lengua, el mensaje en, en su lengua. Y bueno, eso se difundió y ahora, bueno, que está un poco más eh, ya eh, sensibilizada la... La, la población en las comunidades. Hoy hablando con una, con, con una hermana de la comunidad del kilómetro 6 me, me contó que los niños, las niñas y los adolescentes, ellos siguen, siguen eh, jugando en los espacios, en las canchas que tienen. En las, en las noches, bueno, no salen, pero no, o sea, no, no, no, no hay un... O sea, para ellos, no, ojalá que no llegue esto, ¿no? Espero que no llegue esta, esta pandemia del, del COVID-19 de acá en, en la zona, porque más allá de que ya las comunidades están eh, pasando por esta, por esta situación, ¿no? Este, crítica sociosanitaria, ¿no? Que se decretó en, en, en enero. Y bueno, de esa manera, pero... Como te digo, que el gobierno, las medidas que, que tomó sobre todo con las tarjetas alimentarias, es como que vino a, a sostener, ¿no? Mucho, digamos, no, pero queda eh, aisladas familias o que no tienen acceso un 10%. Por ejemplo, eh, adolescentes con, con familia, con niños y niñas, Y, o algunas personas que no tienen documentos, pero bueno, eso sería un, un 10%, o sea, diciendo así sanamente, ¿no? pero tendría que hacer... Yo hablo de, sobre todo de las, de las comunidades donde nosotros estamos interviniendo, ¿no? Claro, Sheila, sí, sí. Mm. Este, bueno, por un lado se siente como una cierta distancia, esa misma distancia que decíamos que tiene... El Estado, con todos esas, esos territorios, se como una seguridad ahora porque ahí no hay circulación de turismo, que parece ser uno de los factores que ha colaborado en que la infección llegue a la Argentina, el turismo internacional. Hay poca circulación, digamos, y por ahí eso está siendo una garantía para, para las comunidades y para las personas de, de aquellos territorios. Este, pero por supuesto sigue, sigue la otra crisis latiendo, decís que algunas medidas del gobierno están llegando y, y bueno, van matizando estos tiempos porque la crisis sanitaria también es profunda. Este, no sabemos cómo va el trabajo del ejército argentino, a, que había sido enviado ahí en distintas comisiones a, a realizar las perforaciones para que el, los habitantes y las habitantes de ahí tuvieran el agua este, como para tener sus emprendimientos este, de huertas y demás. Pero este, sí. sigue siendo, digamos, está como, como este, ah. delicada la situación, Ceila. Ahora, eh, más allá también de cómo lo perciben, el, el peligro está latente, digo el peligro de la infección, porque por más que todavía no aparezca, este, sabemos que transmite muy fuerte, que se transmite muy fuerte, muy rápidamente, con mucha facilidad, más que otras infecciones. Seila, eh, fue un 24 de marzo totalmente distinto de lo que estamos acostumbrados, las personas a las que nos interesa y que nos involucramos en esto de memoria, verdad y justicia. ¿Vos cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste este 24 de marzo? Y bueno, como siempre, ¿no? si bien esta vez fue para, para protegernos y para proteger a, a todos y a todas eh, sobre esta pandemia, bueno, Cada, cada uno y cada una lo hizo eh, desde la militancia, ¿no? desde, desde su casa, desde su lugar de aislamiento, eh, mostrando ¿no? a, nuestros, a nuestros pañuelos para, para visibilizar esta lucha ¿no? que no, no ha quedado en el olvido, ¿no? como dice el mensaje, memoria, verdad y justicia. Y, y yo digo acá, yo también me manifesto, con mi pañuelo blanco en, en la puerta de mi casa, eh, yo puse 30.000 desaparecidos y más. ¿Por qué y más? Porque aprendí de, de una hermana wichi doctorina Zamora, que, que no se han visibilizado las muertes, ¿no? El, el masacre de, de nuestros hermanos y hermanas este, de las comunidades... De, digamos, de, del asesinato, ¿no?, a indígenas eh, a través de, de, de la historia. Y, y bueno, lo hicimos este, en nuestras casas, ¿no?, mostrando, visibilizando nuestro, nuestros pañuelos eh, que se hizo en, en todo el país. Así que lo vivimos así, de, de, de esa manera. Y bueno, ahora en las la foto, las chicas van a, van a publicar también de la colectiva feminista, eh, todas esas fotos, ¿no? Para que, para que se difundan y que lo sepa no solo el país, sino el mundo entero, ¿no? Que, que aún reclamamos justicia. Justicia y además, este, como vos lo decía, 30.000 y más. Justicia, sí. eh, ¿de qué se va a disfrazar la justicia? Vamos a, vamos a ver, vamos a ver cómo resulta todo esto. Seila a la vuelta y. y... Y como para redondear un poco este reencuentro, Seila que te agradecemos siempre, tantísimo, cada minuto que, que nos dedicas. Este, antes habríamos estado hablando de una necesidad, de algo que se visibiliza como una necesidad profunda que serviría para sanear esta falta de relación, esta mala relación que tiene el Estado con los territorios y con las personas que allí viven. Incluso estamos hablando... Eh, ahora mismo de personas que todavía están indocumentadas y por eso los programas del gobierno no les van a llegar todavía. Hablamos en algún momento de los interlocutores, de la interculturalidad que debería desarrollarse para garantizar los derechos de cada una y de cada uno ahí en el territorio. ¿Vos qué crees en tu mirada personal, Sheila, y también como, como persona comprometida y que tiene experiencia? ¿Cómo ves que, sí. que puede ayudar en la situación de la pandemia a la salida de, de, de esta situación si, si vas a encontrar este, en el Estado y en las personas que lo protagonizan más oído, más corazón o menos? ¿Qué te parece que puede llegar a pasar con este reclamo de, en el, al que le estábamos poniendo vos, de que tenía que haber más inter, interculturalidad? Bueno. Yo creo que a pesar de, de hace pocos meses que, que asumió este, el presidente Fernández, eh, nosotros y nosotras eh, apostamos ¿no? a este, este gobierno que está dentro de, de, de un modelo de bienestar ¿no? social, económico, político, porque, porque siempre va, va a velar en lo, los más vulnerables en la clase más postergada. Y, y yo creo que las políticas, las políticas públicas van a llegar. Yo confío muchísimo que va a llegar. Es más, ya, se, se está viendo, ¿no? se está visibilizando. Eh, nosotros, por ejemplo, eh, muchos se, se interiorizaron en el trabajo que hacemos, valoraron mucho nuestro trabajo A pesar del silencio, ¿no? Del silencio, porque cuando uno trabaja para organismos estatales, así sea en condición de un voluntariado, uno se tiene que limitar, ¿no? A ese trabajo y, y nada más y a no difundir. Pero, pero bueno, nos ven en territorio y y valoran, no, nos consultan eh, qué, qué se puede hacer para mejorar, ¿no? Para mejorar las intervenciones, las acciones que se vienen realizando desde el gobierno, el gobierno nacional, del gobierno provincial y municipal. Y es más, como nosotros tenemos que trabajar acá eh, articulando con las instituciones dentro de un eje de desarrollo comunitario, Desde, a través del INTA eh, vamos a continuar trabajando pues, con las huertas, ¿no? Ahora, bueno, se está planificando en la, eh, para, para entregar herramientas, semillas y facilitar el acceso al agua a través de, de, de, de, de recipientes, de tanques, ¿no? Y, y esas son políticas públicas, ¿no? Eh, para las comunidades, para mejorar la alimentación, para garantizar este alimentación. Y el otro tema del, de los facilitadores eh, o interlocutores dentro del sistema de salud, el Ministerio de Salud eh, incorporó, está incorporando ya, ya hizo lo, los contratos de interlocutores dentro del sistema de salud, ¿no? Para que estén dentro del sistema de salud. Fueron evaluados, todo, ya estuve en esa porque también como educadora sanitaria participé de... De esa convocatoria y bueno, quedé seleccionada, pero no, no, no la acepté el contrato porque eh, por los horarios, porque tengo que cumplir otros otro horarios también en mi trabajo este, ¿no? O sea, Seila, es que que... O sea, disculpame la interrupción, que no es solamente la sensación y que no son solamente los interlocutores que pueden haber cambiado, sino que ya están llegando los programas. Sí, sí, eh, está igual con todo el, el, lo, lo que está pasando ahora, se está, se está brindando eh, toda la atención y toda la contención a este, a este aislamiento, a esta, para prevenir eh, la expansión de, de esta epidemia, de, de, de este virus, ¿no? tenemos que esperar, ¿no? que esperar abril, mayo... Y ya se va a ver, yo creo, este, eh, concreto, lo, la, las políticas públicas que, que están de, destinadas para las comunidades indígenas y para los sectores, porque no solo son las comunidades indígenas, sino los sectores vulnerables de los barrios. Que se lo va a canalizarse a través, porque las organizaciones sociales están, están trabajando, están participando, se están involucrando ahora... Veo a, la, a las organizaciones que, que se sumaron, las organizaciones de trabajadores, por ejemplo, o desocupados que están realizando barbijo y están donando a los hospitales. O sea, hay un movimiento y hay una, un pueblo solidario, ¿no? Eh, eso es lo, lo, lo, lo, que, lo que percibo yo. Claro. Y es ahora estoy, porque me siento, no, no estoy acostumbrada a estar acá aislada, pero bueno, lo, lo, lo tengo que hacer. Y desde el celular, obviamente, brindándole asesoramiento, me consultan cómo puedo hacer con esa receta. Bien. Lo que me informaron hoy, por ejemplo, eh, saltando a todo esto, es que los centros de salud, en los dos centros de salud, kilómetro 6 y en el kilómetro 3 de Madre de Plaza de Mayo, no se está brindando asistencia médica. No están llegando ahí. Bueno, cuando... Y el hospital, bueno, acá... El hospital sí está recepcionando algo, pero está todo suspendido. Por ejemplo, turnos, todo, todo está suspendido. Solamente están abocados para casos de urgencia. Eso es lo que, lo que se... a través de un comunicado. Así que eso parece que va, se, está siendo así más o menos en todos lados, ¿eh? y la, sobre todo con los centros sanitarios más importantes, porque parece que las autoridades no quieren que la gente se agolpe para tratamientos rutinarios o que pueden ser ambulatorios. Este, es es bastante, bastante reciente también esto y en cada lugar me parece que habrá también algunas características especiales. Pero es muy alentador lo que nos contás mientras tanto sobre lo que ha ido cambiando de a poco, aunque sea, en estas políticas que finalmente parece que pueden llegar a instalarse y a hacer que llegue el Estado y que llegue también de la mano de ese compromiso de parte del Estado, que lleguen, que desembarquen los derechos, que es una exigencia que, que queríamos visibilizar desde nuestro primer encuentro la necesidad de que los derechos estén al corriente para cada, cada una y cada uno ahí, Seila. La verdad es que me quedaría charlando contigo el resto de la tarde y ojalá pudiéramos este, tomarnos unos matecitos, Seila. Pero por ahora se nos, se nos consumieron estos minutos que teníamos para compartir contigo. Te agradecemos de corazón otra vez este rato que nos brindás y tu mirada que sabemos certera y, y profunda, ¿eh? comprometida, por, por, por, por lo cierto, Ceila. Te dejo para que cierres vos. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias, muchas gracias a vos por, por tenerme en cuenta ¿no? en las en la entrevistas. Y, y bueno, también quería... Eh, no te quiero quitar mi, <risa> mucho tiempo, pero estuve escuchando la nota que le hiciste a Nancy, la verdad, me... Me, me pareció muy, muy importante y la compartí con, con mucho acá en Tartagal. Así que eso también quería agradecerte por, por darle voz, ¿no?, al directo la, de la fuente, de las comunidades, no ser este, siempre yo la que te pueda eh, brindar esa información. Así que te agradezco yo también muchísimo, te agradezco por, por, por hacerme la entrevista. Gracias, Seila, gracias de nuevo. Que tengas buena tarde. Buenas tardes, Pablo, para ustedes también, para vos y para todo tu equipo. Gracias, gracias. Ahí está, Seila Pérez desde Tartagal, manteniéndonos al tanto con eh, temas que tienen que ver con la realidad de allá, que parece muy lejana, pero que viste cómo de a poco la fuimos acercando y en la siesta que nos fue tenemos una ventanita este, para nuestro corazón, para el que lo quiera tener encendido.